Karina Olivera, desde el Móvil te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estamos contigo, Karina. Bien, desde el barrio Pantegrín nos vinimos al SEC de Maldonado Nuevo. Sabés que Daniel nos, viste que nos decía de, de finalizar el programa cantando, y bueno, fue motivación para que Nicolás nos cantara el feliz cumpleaños de Frecuencia Abierta, pero el Tito Rivas ya nos vetó a ambos dos, por tanto no no podemos cerrar cantando ah. no, no, no, no ¿Y no hay forma? ¿No hay manera? No, no, no, no, no evidentemente no cantamos muy bien <risa> ah. ah, es porque bien, no. yo pensé que había un problema técnico o algo que no, a, no. Sí. a ver el vecino que, que siempre escucha Frecuencia Abierta justo ahora está trabajando A ver si... ¡Perdomo! ¡Perdomo! A ver si bajamos, Perdomo, porque está justo con la... Vamos a dejar que acá el compañero le va a ir a avisar, Guillermo Torija, el docente de aquí del SEC de Maldonado de Nuevo, que va a ir a hablar con Perdomo. ¡Ay, gracias, Perdomo! Que además está sintonizando Frecuencia Abierta. Ya está frecon... eh, sintonizando Frecuencia Abierta porque no se escucha, que está aquí frente al SEC de Maldonado no y además quien ha sido el encargado de, de, de realizar muchos trabajos aquí. Te decía, agradecer a Martín que nos enviaba saludos, a Susana también que nos nos nos decía eh, nos enviaba saludos, a, a Edgardo, bueno, y mucha gente más, Jorge, que está saludando. Reitero, estamos en el SEC Maldonado Nuevo. ¿Por qué hemos venido hasta aquí? Porque eh, ayer nos llegaba la información de el posible cierre justamente de este SEC. Lo leías tú también allí en la información, Jorge, el cierre de este SEC y del de Lomas de San Martín. Nosotros estamos con Guillermo Torija, es docente de aquí, de este Maldonado Nuevo, y queremos que nos cuentes qué, qué, qué fue lo que pasó. Ustedes están previendo una movida para mañana con respecto a este tema, pero ponemos ponernos en sintonía a Jorge y a toda nuestra audiencia qué es lo que está pasando. Bien, eh, ¿cómo andan, Tony? El, el lunes de la, la semana pasada eh, recibimos la, la información por parte de, de nuestra coordinadora eh, que desde inspección habían tenido una reunión con la Dirección de Planeamiento Educativo de UTU, y, y bueno, que, que la propuesta SEC no iba a estar este, para el año que viene. Eh, eso comunicó el inspector regional de Maldonado, y, y pero lo singular fue que también, al mismo tiempo, las inspecciones de, de Montevideo este comunicaron el mismo día que en Montevideo cerraban un turno de cada SEC, que son cuatro, acá en Maldonado son dos este Bueno, ni bien recibimos esas noticias, nos empezamos a juntar en la asamblea, este, y bueno, este entonces resolvimos empezar a movilizarnos, eh, llevamos las la resoluciones del núcleo acá, de, de, de declararnos en conflicto este, por el cierre del programa, eh, a, la, a la asamblea regional Maldonado de Afutu, que también se declaró en conflicto por el mismo tema, Este, y bueno, acá estamos o sea, el, lo que resolvimos en primera instancia es que para mañana vamos a parar este, los SEC este, cuatro horas, porque también va a haber una instancia de negociación bipartita entre futu y la, la dirección general de UTU este, que uno de los temas que van a tocar el primero este va a ser eh, el cierre de los SEC en Maldonado y bueno, uno de los turnos de, este Y acá lo que vamos a hacer, eh, en el marco del paro, es eh, hacer una reunión con, con los vecinos, con las familias, los eh, estudiantes, para un poco comunicar el, el tema, eh, ponernos el conocimiento. Eh, ya, incluso los padres ya saben, eh, y, y bueno, se están juntando firmas, y nosotros vamos a, bueno, a armar cartelería, hacer un volantes, eh, algunas cuestiones de propaganda para visibilizar el conflicto, digamos, hacerlo llegar a, al barrio, que también tenemos nuestras redes, acá con la Comisión de Vecinos, algunas otras instituciones que todavía están funcionando. pues eh, bueno, bueno, eso mismo, para darle visibilidad y, bueno, que no Guillermo, eh, el, el centro funciona en doble turno, matutino y vespertino. ¿Cuántos alumnos atienden? Y ahora eh... Debemos estar cerca de los 50. Eh, hay que contextualizar esto un poco porque los años de pandemia, o por lo menos en medio, afectaron mucho, sobre todo a esta población, que era muy difícil que tuviera acceso a Internet o este, a medios técnicos como para poder tener una continuidad en, en la virtualidad, ¿no? que fue todo un acontecimiento muy, muy raro y, y que afectó a toda la educación en general no solo, pero, pero bueno, eso hizo que la, las inscripciones en, la, en estos dos años este, bajaran, porque en realidad siempre estábamos arriba, cerca de los 100 estudiantes, eh, años anteriores. Y, y bueno, de igual manera, sin ver la, la cuestión de una manera cuantitativa, nosotros la vemos de una manera cualitativa, en el sentido de que es muy importante para esos eh, Ulises y budistas Eh, que, que acá encuentran una contención que acá encuentran este, una educación muy importante y una reinserción digamos en, en otros programas de, de, de UTU para seguir la continuidad educativa. En cuanto a lo que es la contención justamente imaginada dentro del contexto en el, en el que estábamos y en el que decías que vienen los estudiantes ¿hay un equipo interdisciplinario para atender estas situaciones? No la, la realidad es que no Este, desde que se abrieron las SEC, nosotros, eso, se abrieron en 2014, nosotros estuvimos siempre pidiendo por un equipo multidisciplinario eh, que tenga psicólogo, asistente social, eh, bueno, educador. Eh, lo que habíamos conseguido eran educadores que el año pasado, eh, perdón, a, a comienzo de este año, eh, la sacaron, sacaron a las compañías educadoras. Eh, también habían otro tipo de contenciones económicas, tipo becas. Eh, el MEC, y eso también se lo, saca, lo sacaron sacaron el año pasado, o sea, hay como, ya viene una especie de recorte del programa eh, desde el comienzo, y la y la tarea esa de contención social la hacemos los docentes, los docentes los somos los que estamos, pasa que sea un trabajo muy muy cercano, con, con los somos siempre los mismos docentes que estamos todo el horario con ellos, eh, entonces, bueno, terminamos haciendo visitas a, a, a las familias, llamando a las familias para que vengan acá, haciéndole llegar, conseguirles viandas, eh, yo sé, eh, hacer un trabajo muy muy muy cercano porque el, la finalidad también de este centro es esa pata comunitaria digamos, por eso es, o se, que no quede solo en el nombre sino que, que, que se haga realidad centro educativo comunitario y esa, esa pata comunitaria no la tiene otro programa de mucho, eso es lo que nosotros que, también queremos hacer de, de ver y entender que que nosotros trabajamos con la comunidad, trabajamos con la familia, eh, trabajamos con las redes del barrio, Digo, desde acá se han hecho muchas cosas con el barrio, desde un documental, por ejemplo, de la historia del Maldonado Nuevo, este, para, para, para conocerla, eh, hasta antes, cuando todavía existían, trabajamos con el TOCAT, con el Centro MEC, eh, eh, bueno, con, con, con el Comunal, acá atrás, eh, y trabajamos en conjunto en muchas cosas para hacer para el barrio, se, se han hecho un montón de actividades acá, se trajo un cine a Pedal hace unos años, donde vino un montón de gente. este Y, y bueno, esas son cosas que han referenciado a la institución acá, siendo que Utu, es de Utu, nunca se promocionó al check desde ninguno de sus lugares. Es más, nosotros siempre tuvimos que estar pidiendo que estuviéramos en la plataforma Buri, que apareciéramos en un lugar de la página de Utu. La gente acá en el barrio, de verdad, acá tanto acá como en, San, en el barrio San Martín, con distintos otros barrios... ...o incluso en otras putus... ...conocen al SEC... ...gracias a los trabajadores de acá... ...que nos fuimos, nos movimos... ...salimos a volantear... A... ...digo, hacemos un trabajo que excede... ...mucho lo que tendríamos que hacer... ...pero lo hacemos porque lo creemos que es necesario. Es que llama la atención escucharte... ...y bueno, y la posibilidad de los cierres... ...más que nada teniendo en cuenta... ...y en este SEC puntualmente... ...al que le, hecho, le hemos hecho un seguimiento... ...desde el programa desde hace algunos años... Llama la atención porque se han venido re realizando mejoras edilicias, muchas, desde que conocemos el TEC. Entonces, cuando cuando ayer veíamos la información del de cierre, del posible cierre, realmente nos llama la atención. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué argumentos se manejan? ¿Saben ustedes? No, no tenemos ningún argumento. o sea no Lo único que tenemos es esa información que yo te dije. Quizá a partir de mañana, en esa distancia de negociación bipartita, tengamos alguna, algún otro elemento que, que podamos manejar. Eh, en algunas otras instancias que, se, que la, de, de, la dirección de UTU, en aquel momento el Consejo de UTU, se trató de, de, de sacar algún turno, fueron por cuestiones de cantidad de inscritos. Eh, pero esas fueron otras instancias, porque ahora estamos hablando que Montevideo tienen lista de espera en los dos turnos, y igual quieren sacar uno de los turnos, ¿no?, en Montevideo. Y acá tenemos, ya tenemos inscripciones y, y, y tenemos una, una matrícula que teniendo en cuenta todo este contexto que yo te decía antes, es bastante interesante y se mantiene, digamos, que no, no abandonan, además siguen, se siguen anotando, este bueno, se plantean eso. Entonces, también nosotros queremos eh, verlo de una, una forma un poquito más general, no, no de, de una cuestión solamente específica de los SEC, sino que hay un cierto recorte en las políticas educativas, sobre todo en lo destinado económicamente, Este, y en su forma de conseguir la, la, la educación que, que nos excede a nosotros eh, entonces hay una en esos recortes y en esas modificaciones o reformas de, de los programas este más generales nosotros salimos desbeneficiados digamos este porque no sé porque quieran poner alguna otra otro programa digamos no Esa, nuevas escuelas que se están este, pensando desde, incluso desde la, la LUC, que son los centros María Espínola, este, o, o bueno, acá poner alguna otra propuesta, pero que ninguna tiene las características que tiene esta propuesta. Bien, Jorge, Guillermo te escucha. Guillermo, buen día. Buen día, cómo estás. Muy bien. Eh, yo, yo me pongo en el lugar del oyente y yo te he escuchado muy atentamente, pero te pediría que vos le expliques a los oyentes, ¿qué son los centros educativos comunitarios? ¿Cuál es su función? Eh, eh, si es complementario a, a las clases que en U2 recibe el alumno, o si el alumno va exclusivamente ahí a, a tener clase, porque realmente te he escuchado con mucha atención, pero no no no logro entenderlo muy bien. Bien. no Los centros educativos comunitarios... Eh, son un programa de UTU donde los estudiantes hoy en día salen de la escuela, vienen para acá, se anotan este, y cursan y aprueban un primer año. Este, pero también pueden aprobar este otros eh, otros años, digamos, según eh, de dónde de, de, de vengan, porque acá lo que hacemos es eh, anotar a gurises, o por lo menos ese es el objetivo primordial, eh, gurises y gurisas que hayan abandonado ¿no? que estén desvinculados y volver a revincular. Entonces ahí tenés de distintos niveles. O sea, te puede parecer uno que cursó primero o segundo, pero no termina tercero. Entendiendo esto, que trabajamos con Gurice de entre 12 y 17 años eh, de ciclo básico, ¿no? Bien. Hablando. Eh, entonces, pueden cursar la, la propuesta únicamente acá o lo pueden hacer eh, también... Eh, no sé, se anotaron en un primero de CBT, en UTU o en un primero de ciclo básico en secundaria y también hacer a contraturno acá lo que llamamos un apoyo escolar bien este y, de, y ellos cursan tres semestres acá dos semestres donde bueno, después aprueban o no aprueban, digamos ¿no? generan la continuidad en otro lugar y después un, un otro tercer semestre de seguimiento que quienes no aprobaron pueden seguir cursando acá y además anotarse en otro lugar y nosotros hacerle seguimiento, este o si no, si ya se reinsertaron en otro lugar, nosotros le hacemos un seguimiento a ver cómo le está yendo. este pues, Tenemos muchas experiencias de gurises que pasaron por acá por el SEC y ya, digamos, una está por terminar magisterio, otros que, que han terminado bachillerato, otros que están cursando bachillerato cursando algún otro FPV, eh, que son los eso, formación profesional básica de UTU, este entonces digamos hay una progresión no, o sea, no sé si quedó claro ahí un poco. sí sí está claro, está claro, te agradezco mucho muy amable bueno no te pasen bien eh, a qué hora comienza la movilización mañana, mañana vas a estar haciendo un paro todo el día digamos este, porque la idea del paro no solo era todo esto sino era acompañar también la, la negociación bipartita que está en Montevideo se van a dar algunos compañeros y compañeras que vayan para allá este entonces para esos compañeros sobre todo es necesario que paremos todos el días no eh, entonces bueno eh, acá vamos a empezar desde la mañana nueve de la mañana ahí vamos a, estamos abiertos para cuando quieran venir si quieren venir este. bueno Guillermo muchísimas gracias por recibirnos vale, muchas gracias cariño. Bien, también le agradecemos a Perdomo que paró de trabajar para poder liberar y que, que pudiéramos compartir esta nota. Ahora sí puede empezar nomás, Perdomo. Nosotros cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau a ti. Chau.